De Saladillo, ¿eh? Bueno, de Saladillo 25 y Alvear también, Perfecto. ¿eh? Perfecto, sí, sí. Ahí sí. estamos. Bueno, Blanca, la verdad que cuando me dijiste que venía a Gó Páez Vilaró, a Roque Pérez, es como que se te enciende un poco el alma también, ¿eh? Seguramente, seguramente, y esa es la idea y eso es lo que ella está tratando de, de despertar en, en cada una de las personas que toca, ¿no? Claro. Un despertar de la conciencia. Bueno, A con... través del arte. Contanos un poquito cómo va a ser el, la visita y el recorrido de Agó. Bueno, en realidad Agó está haciendo una gira、eh, que ya la tenía、eh, totalmente establecida antes de salir de Uruguay. Ella、uh -huh. hace giras por todos los lugares del mundo desde el año 1975, donde hace su primera exposición en Casa Pueblo.、Eh, Ella、eh, comienza una gira en el mes de junio que termina el primero de julio, digamos, en Argentina. Yo tengo un, un contacto, un vínculo con ella desde el año 2003 y nos comunicamos vía mail o telefónicamente, rara vez, ¿no?、Eh, por el tema del costo de los teléfonos y lo difícil que es ubicarla. Ajá.、Uh -huh. Eh, cuando me entero que ella está acá en, en Argentina, exactamente en Rosario,、eh, justo recibo una respuesta de un mail que le había mandado hace tiempo. Y me dice que le encantaría hacer algo con nosotros, por lo que le manifiesto que somos un pueblito de 13.000 habitantes.、Uh -huh. Y bueno, igual manifestó su interés en venir acá, más allá de, de que somos una población chica. Y、eh, me ofrece venir, aunque sea por mediodía, porque tenía la agenda completa.、Eh, días más tarde, hace muy pocos días,、eh, me avisa que había compilado su agenda y que nos iba a dar un día completo. Como las grandes ciudades, ¿no? Porque、claro. este, cada localidad ella dio un día completo. Entonces,、eh, ella vendría,、eh, pasaría por la municipalidad de Roque Pérez. Eh, ha sido declarado de interés、eh, municipal、uh -huh. el hecho de que ella nos visite. Y luego iríamos a una escuelita del campo, la escuela 21, que es una escuela que está desarrollando una actividad muy importante con los chicos, en la hora justamente en que tienen plástica, y allí va a pintar un mural. Mirá, qué barro.、Eh, esto les lleva dos horas, es decir, que llegaríamos justo hasta el mediodía, donde. Eh, almorzaría con nosotros y dos y media de la tarde, está c a t o r c e y t r está i n t a e en el Jardín novecientos uno donde va a pintar otro mural, con también a la hora de plástica, <coughs> y a las cinco de la tarde va a dar un taller para todos los artistas o a todo, o aquel que no sabe nada de arte, es exactamente igual para todos. Dónde va a enseñar su técnica.、Uh -huh. O sea,、lindo. su técnica es.、Eh, va a dar una introducción donde va a explicar cuál es su técnica y lo que a ella la lleva a pintar y a manifestar en estos cuadros,、eh, o sea, que sus cuadros transmitan emoción. Eso、claro. es lo que ella va,、sí. va a e x p l i c a r Recordemos、eh, que. l a pequeña meditación, sí. perdón. Sí. Y ahí vamos a ir a lo que es pintura propiamente dicha. Es decir, bueno, bueno. a través de las emociones y de los sentimientos, que es lo que ella va, va, va a hacer que cada uno produzca,、eh, se va a ir a la pintura. Claro, ahí está. Agó Páez Vilaró, recordemos, hija de Carlos Páez Vilaró, bueno,、eh, de, de amplísima. Y reconocida carrera allí va a estar, qué lujo para la ciudad de Roque Pérez, ¿eh? la sí, verdad. realmente un lujo y, y te agradezco muchísimo que lo, que lo valores así como, como es, ¿no? Es realmente un lujo para nosotros e s t é acá. Sí, seguro. Y algo que quiero agregar,、eh, porque los he conocido y lo siento desde el alma, es que los Páez Vilaró todavía no se enteraron de quiénes son. Entonces tienen una humildad,、eh, nada de ego, y eso es lo que realmente、eh, me llevó a mantener este contacto、eh, con ellos durante todos estos años. ¿Quién no conoce Casa Pueblo, por ejemplo?、Un、no, lugar... Casa Pueblo es una escultura. Incre... Es un... bah, yo, yo lo conozco personalmente, pero sí, sí, aunque sea、también. en fotos,、eh, más de、sí. uno lo ha visto, ¿no? Sí. Es, sí. Ese museo Casa Pueblo ahí en Punta Ballena, en Maldonado, un lugar increíble. Cuando uno va rumbo a Punta del Este es impresionante. Sí, sí, sí. Yo he estado mucho en el Portezuelo. Desde esa playita se, se ve Casa Pueblo. He estado en Casa Pueblo. Y bueno, ¿cómo respetó él la estructura de Hornero? Que en realidad un aborigen es el que le ayudan. o Hubo arquitecto que pudiera、eh, realizarla, ¿no? Él、claro. de, hace a través de un aborigen que le ayuda a、um, diagramarla. Sí, y bueno, él vive n dentro, de dentro de una escultura. Claro, exacto. Sí, exacto ahí está. Bueno, entonces, Hago Páez Vilaró va a estar allí en Roque Pérez. ¿Qué día? Recordemos. El 30 de junio, pasado mañana, jueves. Es jueves.、Eh, y lo que me interesa es que la gente,、si、de alguna manera,、si、se p u e d e comunicar conmigo、eh, y quieren venir al taller que va a ser a las 5 de la tarde.、Uh -huh. Es i m p o r t a n t í s i m o Que, que asistan a este taller están todos invitados. Lo que sí tenemos que confirmar por el lugar y. Sí, ¿cómo, cómo hace sí. la gente para comunicarse? Y yo te dejo un número de teléfono. ¿Cuál,、sí. cuál querés decir al aire? El 414299. Ah, sí, ahí está. 022715, porque es un celular. 41 42 99. Bárbaro. Blanca, te agradecemos mucho la información, realmente. Este, y nos da mucho placer que esté por allí. Y seguramente, si después tienen fotos, así que se las vamos sí, a, sí, sí, a sí, pedir sí, para a ponerlas en el portal de la radio. Están a tu disposición. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Eh, que valores el arte de esta manera y nos dejes esta trascendencia. Por supuesto. Muchísimo. Y están、eh, toda tu audiencia invitada, ustedes como medio periodístico.、Eh, bueno, todos los medios periodísticos. Bárbaro. También, ¿eh? Gracias, Blanca. Un abrazo grande a toda la gente. ¿eh? Saludos. Y a, para vos, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Hasta luego. Un、luguito. placer igualmente. <ríe> chau, chau, chau. Ahí estábamos con Blanca Bortiri. Impresionante, e ¿eh? A g ó p á e s v i l a r o l jueves. Enroque Pérez. Qué bárbaro.、Eh, ¿Querés ver sus obras? Ahí está: h a g o p a e z con z.com, w w w a g o p a e z c o m Para toda la gente que le pueda llegar a interesar, esta artista impresionante, hija de Carlos Páez Vilaró, que va a estar en Roque Pérez el jueves. Ahí está: h a g o p a e z c o m O la llamas a Blanca Bortiri al 02227 1541 4299. Qué lindo anunciar estas cosas, me encanta. Nos vamos a la pausa, ya volvemos, dale. Presentó el mensual. El hombre del campo argentino usa el mensual. Toda la línea en b o m b a